Hola, Argentina, ¿cómo están? Buenas tardes. Los estamos saludando desde el centro de producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Hoy tenemos programa especial a 41 años del último golpe de Estado, el golpe que dio inicio a la última dictadura cívica, militar y clerical. Estamos en Rosario transmitiendo para todo el país y para toda América Latina. Porque también este programa especial de una hora que realizamos en el día de hoy va a llegar a la Patria Grande a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Y como siempre, las radios comunitarias, cada 24 de marzo, estamos presentes en el aniversario del comienzo de la última dictadura. Una fecha del pasado, pero que explica en gran parte este presente. Y por eso es importante no olvidar y entender qué fue lo que pasó. 41 años del comienzo de aquel plan de muerte montado por las minorías poderosas y privilegiadas de siempre de nuestro país. Hubo un plan de terror y de exterminio. Y ese plan se pensó, se diagramó y se ejecutó para instalar un modelo de país para unos pocos. Esa es para nosotros la verdad histórica. Hubo 30.000 personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, arrojadas vivas al mar, desaparecidas. La mayoría eran jóvenes, la mayoría eran trabajadores y trabajadoras. Se robaron también a cientos de bebés, que eran los hijos de los que hacían desaparecer, que fueron apropiados ilegalmente y que en muchos casos hoy caminan por las calles del país o del mundo. Con una identidad falsa, sin conocer su verdadera historia. Fue una dictadura cívica, militar, empresarial, clerical, que tuvo la complicidad, cuando no, de medios de comunicación como los diarios Clarín y La Nación, que hoy, junto a sectores políticos, siguen añorando aquel pasado. Hoy, a pesar de todo, Argentina sigue juzgando a los responsables materiales de aquellos crímenes. Se encaminaba a ir también por los partícipes económicos, los cómplices civiles, y es necesario que se siga ese camino si es que verdaderamente queremos ser un país con justicia. El nuevo gobierno no está comprometido con estos juicios. Le molestan, los terminaría si pudiera, como piden las minorías vinculadas a aquel pasado que reivindican el genocidio, la tortura. Y reivindican sobre todo el saqueo del país que perpetró la dictadura. El presidente incluso dijo que hubo guerra sucia, cuando lo que en realidad hubo fue un genocidio, es decir, un plan orquestado para eliminar a un sector de la población. Por eso, hoy vuelve a ser imprescindible como sociedad estar en la calle diciendo nunca más. Y por eso hoy las radios comunitarias del país, como cada 24 de marzo, Nos sumamos a la jornada y estamos ahí. Comenzamos este programa especial de Farco para toda la Argentina y América Latina. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Esto se escuchaba hace instantes en la histórica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, ubicada frente a la casa de gobierno, cuando las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, cerraba el acto de la primera movilización de esta jornada a 41 años del último golpe de Estado. Los estamos acompañando, Cristian Torres, en los controles. Pepe Frutos aquí en el micrófono, y compañeros y compañeras que están distribuidos en distintos lugares de nuestro país, donde hay movilizaciones y donde hubo movilizaciones en esta jornada. Y les decimos que vamos a estar con contactos telefónicos, pero también incorporando esta tecnología que está haciendo furor, este, este, esta herramienta de las nuevas tecnologías que es el, el WhatsApp, que nos permite. Tener una mejor calidad de sonido, tal vez no un contacto directo en el momento, como lo permite el teléfono, pero sí tener con casi la misma inmediatez lo mismo que tenemos a través de una llamada telefónica. Así que vamos a haber, v a escuchar combinaciones de varias cosas en esta jornada de hoy. Y vamos a empezar con un, el recorrido, vamos a empezarlo en la provincia de Corrientes. Vamos a la Valle. Allí estuvieron nuestros compañeros de la radio comunitaria La Chicharra de Goya, donde se realizó una de las tantas actividades en nuestro país para recordar a los 30.000 desaparecidos. Hola, compañeros y compañeras de América Latina y de toda Argentina. En este 24 de marzo, cada una de las provincias y nuestras localidades está、eh, disponiendo a recordar a quienes lucharon en la década del 70. Y en este momento estamos en La Valle, sobre a orillas del río Paraná,、eh, y estamos con Anita Olivo, comunicadora popular,、eh, concejal del Frente para la Victoria, aquí en esta localidad de La Valle, la provincia correntina. Ana, ¿de qué se está tratando? Este acto acá en la valle? Bueno, buenas tardes. Este acto este, está organizado por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Valle. Por primera vez aquí en la valle se va a hacer un homenaje a dos、eh, campesinos que han desaparecido.、Eh, uno es Abel Arce y de Paraje La Bolsa. Y este, José Oviedo, que estuvo trabajando acá en el campo, que es de la provincia de La Rioja. Así que estamos、eh, homenajeando a estos dos、eh, militantes de las Ligas Agrarias. Sí, en realidad eran activistas, militantes,、eh, delegados este, de las Ligas Agrarias,、eh, también. Este, Eh, Abel Arce、eh, era soldado en ese momento, que、eh, tiene toda una historia.、Eh, él es de Paraje La Bolsa, es un muchacho bien campesino, nacido en, en la orilla del río Santa Lucía. Este, y que, hoy, bueno, se está, que hoy, hoy se encuentra desaparecido junto con este, José Oviedo, que también está desaparecido. Gracias, Ana. Bueno, estábamos con Ana Olivo, entonces concejal del Frente para la Victoria, comunicadora popular aquí en la Valle Corrientes,、eh, informando para Farco y para leer todos los compañeros y compañeras de Argentina y América Latina. Gracias a nuestros compañeros, nuestra compañera Marina Pino, desde de la Chicharra de Goya Corrientes, en La Valle, otra localidad de esa provincia. Y de Corrientes vamos a Córdoba. Está Tito Guzmán de Radio Sur, uno de los tantos comunicadores de las radios comunitarias que están presentes ahí en las calles de la capital cordobesa. Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, p e p e ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes Argentina, buenas tardes d la audiencia de Tuarco en todo el país. Nosotros estamos ubicados en el centro de Córdoba, en el límite de lo que es el barrio Nueva Córdoba. A varias cuadras donde es la concentración de c o l o n o g en e r Alpaz. ¿Por qué? Porque aquí, desde las 12 del mediodía hasta hace minutos, estuvimos haciendo Radio Memoria, 13 radios comunitarias de la capital de Córdoba y de la provincia, todas asociadas a Farco, transmitiendo lo que es la, la previa a la marcha. En este momento, pruebo de sonido para, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que será el espectáculo musical cuando la marcha llega aquí c u a nos d lea el documento y después. Un Festival como de costumbre. Estamos con Marcos l u c uno de los músicos que tocará esta noche. Hola Marco, buenas tardes. ¿Cómo andas, Tito? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos en vivo para toda la audiencia del Foro Argentino, Redes Comunitarias, para todo el país. ¿Por qué estás acá? Estamos acá porque somos parte de la, de la parte de cultura y de arte, que va a haber el, el luego de la marcha, que va a ser un festival. Y estamos aquí,、eh, probando sonido, y ya preparándonos para, para la actuación. Ya está probando sonido Pablo Bernal y todo su, todo su mundo de gente. Y, y va a ser una noche impresionante, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de estar aquí, y es, la verdad que es un honor enorme para nosotros. En una fecha especial, en una Argentina con un contexto diferente, distinto a lo que era、eh, hasta 2015. Exactamente, es la primera marcha que hacemos digamos, con este, este nuevo gobierno, y creo que es más importante que nunca estar aquí y, y estar presente, poner nuestra postura y, y mostrar que la Argentina、eh, somos todos. m a r c o m a m ó n de en vivo para Marco, para toda la Argentina, en red. Hola, hola, Gonzalo, hola Marcos, de la Cruz, a grupo del Villa Libertado de Comando. Buenas tardes. Buenas tardes, Lito, buenas tardes a toda la radio sur. Una alegría para nosotros que estén acá、eh, y que estemos laburando juntos para este evento tan importante del Día de la Memoria. Y bueno, esto ya verlo de alguna forma como,、eh, como un feliz día de la memoria. m a r c o p o r qué se subía a la cena esta noche? Y esta noche es algo muy especial. Que va a ser el primer a c t o que. El segundo alto que tocamos nosotros, o el tercero, pero va a ser el primero en, con el gobierno nuevo. Y bueno,、eh, quiere decir un montón de cosas, y, y vamos a decir un montón de cosas para que nos escuchen todos, y todos tenemos que estar atrás en, en este a c t o ¿no? Gracias por la música. Pepe Frutos, bueno, gente de la cultura de la música de Córdoba, se esperan, los números dicen anticipados: 100.000 personas que en un rato, en un par de horas, estarán. Llegando aquí, porque la marcha comienza a varias cuadras de este lugar, Irigón y el Obispo Oro, en Nueva Córdoba, la marcha en un lugar de costumbre,、eh, Colón y La Cañada. Gracias, Tito. Un abrazo grande. a g o a Pepe, gracias. Tito Guzmán de Radio Sur, una de las tantas radios de Córdoba, radios que integran nuestra red nacional. Pasamos por Corrientes, por Córdoba, y ahora a través de WhatsApp vamos a Comodoro Rivadavia, donde se está realizando el acto por memoria, verdad y justicia. Comodoro Rivadavia es una ciudad de la provincia de Chubut, en nuestra Patagonia, bien al sur del país. Vamos a escuchar lo que pasaba hace instantes en el acto. En Comodoro Rivadavia, gracias al registro de nuestros compañeros de la FM del Chenque. Ustedes d i r á n de los que no me conocen, y q u i é n e s Luján Gutiérrez. Una más de todos los compañeros, y una más que puede gritarle a los que desaparecieron a mis 30.000 de aquella época, que acá ha quedado una viva. Que pasó por los c e n t r o s de tortura, por los campos de concentración donde nos querían hacer desaparecer a todos los que luchábamos. entonces, yo lo que pido es que juntos acá, jóvenes, viejos y niños, gritemos con todo. Fuimos sobrevivientes, pero fundamentalmente fuimos militantes. Fuimos militantes que luchamos por una patria mejor. En mi caso, fui y sigo siendo periodista. Soy p e r i o i s t a De lo que está pasando en Comodoro Rivadavia, en nuestra provincia de Chubut, gracias al trabajo de nuestros compañeros de la FM del Chenque, una de las emisoras que integra nuestra red nacional. Estamos compartiendo un programa especial que estamos emitiendo desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario. Contactos con todo el país en esta jornada a 41 años del último golpe de Estado, el comienzo de la última dictadura cívica, militar, empresarial. clerical. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como vos, como yo, una vida incierta. Tengo yo, vos tenés ganas de llorar. Un os, como un dios, como un pez, た a i l o sobre el agua. Se inundó, se quemó, tiene mucha を守るために、全ての人生を守るために、全ての人生を守るために、全ての人生を守るために、全ての d 生を守るために、全ての人生を守るために、 Yo, vos decís por algo habrá sido, vos sabías, digo yo, por algo será. No me acuerdo bien que estaba cantando. Y vamos a ir acompañando la jornada con la música que elige Cristian Torres. Esta música que en este programa se está escuchando en todo el país. Y ahí nos avisan que nos están escuchando en el Monumento Nacional a la Bandera, el lugar de concentración de la movilización en esta ciudad de Rosario. Allí están nuestros compañeros y compañeras de Radio Aire Libre y también de la FM Por y a j u Aire Libre de Rosario, la FM Por y a j u de Capitán Bermúdez, realizando una transmisión especial. Y en este momento estamos sonando ahí en el monumento, así que un gran saludo y los seguimos acompañando con lo que va pasando en todo el país: Rosario, Corrientes, Córdoba, Comodoro Rivadavia. Y ahora vamos a recordar algo que pasó hace muy poco. Pero que también queríamos aprovechar para contar en este programa especial a 41 años del golpe de Estado en nuestro país. Hace algunos días se realizó una movilización que ya es tradicional hacia uno de los emblemas del terrorismo de Estado, uno de los emblemas de la última dictadura, la guarnición militar de Campo de Mayo. Tenemos el informe preparado por nuestro compañero Daniel Zambrana de la FM Tincunaco. Trabajadores y la memoria somos la patria. Fue la consigna que acompañó la marcha de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. El sábado 18 de marzo se ingresó por onceavo año consecutivo al lugar donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención y por el que pasaron más de cinco mil detenidos. La mayoría de los secuestrados y alojados en Campo de Mayo eran trabajadores y trabajadoras de la zona noroeste del conurbano. Desde hace 11 años, movimientos sociales, estudiantes, sindicatos, organismos de derechos humanos realizan una marcha que ingresa por Puerta 4 a la guarnición militar de Campo de Mayo. El acto central se hizo frente al Hospital Militar Juan Madera, Iris Avellaneda. Sobreviviente de Campo de Mayo, fue la primera en tomar la palabra. A todas las organizaciones que han hecho lo posible para que hoy podamos entrar acá, a este lugar tan emblemático. Hace 41 años que estamos luchando por memoria, verdad y justicia. Y seguir la lucha, seguir en la calle. Victoria Montenegro, nieta restituida, gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, hizo mención a los civiles de aquel terrorismo de Estado. Creo que nos pasa a todos sentir en estos días que, que se vuelve cada día más necesario mantener viva la memoria, porque no tiene que ver con la historia. De hace 41 años, cuando por estos lugares pasaban nuestros padres, nuestros compañeros, cuando pasamos nosotros, cuando se robaron a nuestros hermanos que nacieron ahí muy cerquita de donde estamos ahora y que todavía seguimos buscando, sino porque nuevamente, tristemente, hoy nos gobiernan los que estaban detrás de los tanques y las botas, hoy nos gobiernan los civiles de esa dictadura militar. Pablo Yonto, periodista y abogado en causas de lesa humanidad, recordó la importancia del avance de los juicios. Cuando las madres decían juicio y castigo a los culpables, y muchos sostenían que eso no podía ser, en el 83 y en el 84, el caso de los colimbas Steinberg y García, compañeros militantes, demostró en enero, cuando detuvieron a Viñones. Que ese era el camino y que las madres tenían razón, que había que juzgarlos con jueces de la civilidad y no con tribunales militares. Y se pudo hacer. Y la confirmación de todo eso es lo que está ocurriendo hoy. Pese a los intentos del gobierno, pese a los intentos de los traidores, pese a los intentos de quienes dicen que ya es momento de reconciliación. Los juicios marcan ni olvido ni perdón, justicia. Varios referentes sindicales también tomaron la palabra en el acto. Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA. Por eso, si hoy hay cerca de mil represores condenados por la justicia común con derecho a defensa en juicio, eso da cuenta del tamaño de la barbarie y la represión. Juan Carlos Oliva, CGT Regional San Martín, 3 de febrero. Hay lugares que aún no han sido señalados y por l o que yo he pasado a los 17 años, ya conocí lo que era la tortura. Cuando me detuvieron en la CIDE San Martín, en Coronel m o n i c a r de febrero, donde las paredes del cuarto estaban sin ventana. Con ladrillos de tergopol de 15 centímetros de espesor para que no se escucharan los gritos de los que éramos torturados ahí adentro. Tenía 17 años, militaba en la UES. A 41 años del golpe de Estado, seguimos exigiendo que los juicios avancen sobre los responsables civiles de aquel terrorismo-Estado. Son 30.000, fue genocidio. Reportó para Farco Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. El trabajo de producción de la FM Tincunaco, contando lo que pasó con esta movilización ya tradicional en los últimos años hacia la guarnición militar de Campo de Mayo. Seguimos el recorrido, vamos a través de WhatsApp a Mendoza, nuestros compañeros de la radio comunitaria Cuyum. Bueno, estamos con Claudia, nieta recuperada, nieta de María Domínguez, madre de Plaza de Mayo, acá en plena marcha. Claudia, 41 años del golpe, 41 años de las madres luchando por memoria, verdad y justicia. ¿Qué significa esta marcha en este año 2017 en nuestro país? Y particularmente para mí tiene un significado más especial, que es de un momento de reflexión, de reivindicación de la lucha, de acompañar especialmente a mis abuelas, que a pesar de 41 años siguen ahí caminando. Y bueno, en lo personal, hacer lo que puedo, acompañarlas siempre y estar acá presentes para también reivindicar a mis padres. Muchas gracias, Claudia. Para Farco, desde Radio Comunitaria Cuyum. Tenemos contactos con todo el país. Vamos a estar en un ratito con Rosario, vamos a estar con San Martín de los Andes, con La Pampa, con Viedma. Entrará todo en 35 minutos que quedan. También vamos a conocer lo que pasó ayer en La Plata, donde se realizó en el día de ayer la marcha. Vamos a escuchar más de la Plaza de Mayo de hace un rato. Y ahora vamos con algunas de las voces. De Junín de los Andes, en el sur también de la provincia del Neuquén. Escuchemos. Soy Mirta y estoy en la plaza de Junín de los Andes con un grupo de compañeros que están ya acercándose. Hoy, en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, es necesario que todos estemos, que hagamos presencia, que acompañemos. Porque la remanida frase de un pueblo sin memoria no va a ningún lado. Entonces,、eh, por los 30.000 desaparecidos, porque a pesar de que no hubo un acto oficial en Plaza de Mayo, una gran concentración y será después movilización, y en todas las plazas y calles de nuestro país, de, nuestro querida, de nuestra querida Argentina, va a haber gente movilizando. Acompañando con música. Nosotros hoy, por ejemplo, nos juntamos en esta Plaza San Martín a pintar, renovar la pintura de los pañuelos este, y haremos una ronda recordando aquella primera ronda de las madres que se vieron obligadas a moverse, acuciadas por los bastones de los milicos. Hola, soy Verónica. hoy Vine a la marcha porque tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos por, para festejar a los más de 100 nietos recuperados y para seguir、eh, luchando por una democracia justa e igualitaria para todos y todas. Voces de Junín de los Andes en la provincia de Neuquén, gracias al trabajo de nuestros compañeros de la FM Che Comunitaria. Y como decíamos ayer, fue la movilización en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. El informe lo prepararon nuestros compañeros de la Radio Estación Sur. La voz es la de Manuel Rodríguez. En La Plata, toda la semana hubo actividades organizadas por la Universidad Nacional, los centros culturales, los centros de estudiantes y también la Cámara de Diputados. El martes, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, inauguró Semana de la Memoria con la firma de un convenio de colaboración y cooperación recíproca entre la legislatura y abuelas que apunta a promover el derecho a la identidad y trabajar en conjunto iniciativas, proyectos y acciones para fortalecer la calidad institucional legislativa. En materia de derechos humanos. Escuchamos a Estela. Lo más importante es ...es bueno que nos escuche, nos escuche el mundo. El mundo nos reconoce, nos respeta y en el país también. Esto este, convierte en una tarea muy, a veces, más silenciosa que otra cosa. pero que tiene una repercusión fenomenal cada vez que encontramos un nieto, porque es un milagro, es la resurrección de alguien que estuvo no sabemos dónde y cómo y aparece y, y después es una persona que se queda trabajando con nosotros. Nosotros ya somos pocas, ya tenemos el relevo incorporando nietos para nuestra tarea. O sea que hablar y poder、eh, con, conversar, compartir en democracia, Es un hecho que estamos demostrando hoy. También nos encontramos con Rubén, hijo de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio por genocidio de Miguel Osvaldo Checolás. López nos compartió sus impresiones a 41 años del golpe. Trabajando, sobre todo l e p e d í d o a aparición de mi viejo en la búsqueda, trabajando con organismos a los que me he sumado el año pasado, formando uno en Berizo que no había, en la Mesa por los Derechos Humanos de la Ribera. Me parece que en, en estos 10 años necesité para fortalecerme para empezar a trabajar en esa área.、Eh, en un día donde tenemos que tener memoria de lo que sucedió hace 41 años, donde que hay que recordar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, donde hay que seguir pidiendo justicia y donde tenemos que seguir trabajando en lo que es la defensa de los derechos humanos.、Eh, del ayer. Y la del hoy, de los desocupados, aquellos que no tienen alimentos, aquellos que no tienen posibilidad de, de defenderse. Así que en ese contexto, en esta semana tan difícil,、eh, el estado de la causa significa que hace 10 años que mi viejo no se lo busca, no sé por qué.、Eh, es simple y claro,、eh, no está. La justicia no puede dar respuestas. No da respuesta de por qué no lo encuentra, no da respuesta de quiénes fueron los que desaparecieron a mi viejo. Y sobre todo, las cosas no d a con él, no lo encuentra. En el estado y condición que tenga que encontrarlo.、Eh, yo simplemente siempre digo lo mismo: quiero encontrarlo, no me importa cómo. Después veremos cómo sigue el proceso. Si sea de bienvenida porque está vivo, o sea de duelo porque lo tengamos que hacer. Es un duelo inconcluso, empezó hace 10 años, no culmina, no empezó en realidad. Y es algo bastante difícil de llevar adelante. La marcha en la ciudad fue este jueves 23 de marzo. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recién escuchábamos lo que pasó en la ciudad de La Plata, los testimonios de Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, todavía desaparecido en democracia, y también de Estela de Carlotto. Vamos a Santa Fe, la capital de esa provincia, está nuestra compañera Belén de Grossi. De la FM Chalet. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo le va, amigo? ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien, te escuchamos nosotros y te escucha todo el país. Bueno, r e c u e r t o un poco la comunicación, pero después un poco de qué viene el... la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, la ciudad pintando la provincia de Santa Fe. particular, m una cantidad increíble de gente. No tengo recuerdo yo de las este, celebraciones y las conmemoraciones del 24 de marzo en e l que ha existido. Ver tanta cantidad de gente aquí en la plaza central frente a la plaza de gobierno. p r i e r o se realizó una marcha, una movilización que tenía más o menos unas siete cuadras de largo. í v a m o s caminando junto con las agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, las dos centrales sindicales que aquí en Santa Fe trabajan juntas. t a n t o n c gente como c t a que forman también esta m u l t i s e x t a r i a d multisindical por los de derechos humanos, que fora contra el de la justicia. Caminamos unos siete cuadros, nos acercamos aquí a la plaza, donde estaba toda la gente suelta, como digo, si nosotros e g u i m o s a la gente que está, que e s por un motivo o por otro,、eh, encuadrado en alguna agrupación política o sindical o alguna realización o movimiento social, pero de todas maneras está sentada con sus millones y sus,、eh, sus equipos de mate disfrutando. Y digo disfrutando porque para nosotros también se vive con mucha alegría, que la ciudad de San Pafé, los 24 de marzo, poder sentarnos aquí a, de alguna u otra forma. Ponernos un poco al día con lo que está pasando con las、eh, causas de l de derechos humanos y de la humanidad hacia la ciudad. Particularmente este año se da en un contexto muy emotivo para todos nosotros, porque hace poco falleció una de las madres、eh, de Plaza de Noyo de aquí de Santa Fe, ejemplares, que fue Estela Maldonado, que fue una de las primeras madres que hasta su último día de vida estuvo luchando por las c o n s i g n a s de memoria, verdad y justicia. Bueno, recién se estaba pasando un video particular. d o n d e se le mostraba a l e l m o m e n t o junto también, por ejemplo, los invitados,、sí, claro, desde aquí, además, abrazo enorme a todas las plazas del país.、Y、espero que más o menos tengamos las este, mismas p e r s o n a s que estoy teniendo yo. Yo lo estoy viendo con mucha, mucha emocionalidad. Seguramente、eh, el resto de mis compañeros estén pasando más o menos c o r lo mismo. Así que les mando un saludo particularmente al centro de, de recepción ahí en la agencia y al resto de los muchachos que, que están en todas las plazas del país. Los dejo con la música, en este caso, están cantando algunas canciones psíquicas no s é si d i e r a n a escuchar. Trae muchos consignes, e t o s n n t r a í d muchos consignes, e s o tienen que ver con las madres y las abuelas. Siempre está la p r e g n t a ¿Quién s madre de la p l a En t e c o n las r a d a e s de todos los a r g e t i n o s l o v a Y g e n t e n t s para este, me sale para el informativo, para todos los compañeros y compañeras que conforman la rey, informó Belén de g r o Listo, Belén, gracias, un abrazo. Belén de Gros y nuestra compañera de la FM Chalet, directamente desde la capital Santa Fecina. Seguimos en este programa especial de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con contactos con todo el país en esta jornada de movilización por memoria, verdad, justicia a 41 años del último golpe de Estado. Vamos ahora a Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Allí está la radio comunitaria Villanos, presente en la movilización, en la actividad que se realizó. En la mañana de hoy. Allí ellos hablaron con la mamá de Franco Amaya, un joven que fue asesinado por la policía. Una mujer que piensa que llegó a la conclusión de que la fuerza policial de Córdoba, aunque también las la de, la de otros puntos de nuestro país, mantiene las mismas prácticas que la última dictadura. Estamos en Villa de Carlos Paz, se está llevando adelante el acto por el 41 aniversario del golpe cívico militar. Eh, el acto se está llevando adelante en la Plaza de la Memoria de Villa Carlos Paz, ciudad que queda a 20 kilómetros nada más del, centro, del ex centro clandestino de detención y tortura La Perla. Estamos aquí con、eh, Laura Cortés, ella es mamá de Franco Amaya, el joven que fue asesinado el 22 de febrero en un nuevo caso de gatillo fácil en el territorio nacional. Así que,、eh, bueno, en principio, consultarte las razones por las que te estás sumando hoy a este acto aquí en Carlos Paz. Sí,、eh, por la memoria de, de mi hijo y de todos los chicos que pasaron por lo mismo y toda la gente que pasó por lo mismo que estoy pasando en este momento yo.、Uh -huh. digamos, ¿Qué piensa respecto del funcionamiento de la policía? a p e n s a s que esto va a, a lograr digamos, una revisión de, de la institución policial? Ellos tienen una mafia que hace 41 años que vienen con 41 desde la d i c t a d、eh, u r a No sé, ha cambiado, mucho ha cambiado, mucho, pero no sé si, si van a cambiar porque siguen en el mismo centro. Los, los derivan a un lado, los sacan al comisario, lo s llevan para otro lado, e n t r a otro, h a c e otro, lo llevan al otro, va para otro lado, en otro lado hacen lo mismo, vuelven. O sea, no cambian directamente, sacarla, sacar a esa gente, sacarlo ahí porque están cobrando un sueldo gracias a todos los ciudadanos y siguen m a t á n d o a unos hijos, siguen matando gente. No cambia porque acá los mandan a otro lado y matan en otro lado, cambian, lo traen de vuelta. Y llevan y t r a e l no, no sea, no, no, no hay, hay que sacarlos directamente. Ahí escuchamos lo que pasaba en Villa Carlos Paz y nos vamos a ir ahora a la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Allí está Pablo Russo de la radio comunitaria Barrilete. Vamos a escuchar. Capital de la provincia de Entre Ríos. Estamos en la marcha, en la concentración, aún no es una marcha, en la plaza s a m p e ñ a Se va a caminar hasta la plaza Alviar. Son dos lugares significativos de esta ciudad. En el primero, porque está el monumento a la memoria, autoría de Amanda Mayor, una de las madres de acá de la ciudad de Paraná, que está acompañado por una placa con. Con la lista de los nombres de los desaparecidos enterrianos r y en e n t r e r í o s Y la cabecera del acto será en la Plaza Alvear, donde también hay una placa con los nombres de los desaparecidos enterrianos. r Estamos con Matías Germano, que es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de e n t r e r í o s para que nos cuente por qué marchamos hoy. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy marchamos porque es 24 de marzo, porque se cumplen 41 años de aquel golpe cívico-militar、eh, con, con la participación de las Fuerzas Armadas de Seguridad, con la participación de los grupos económicos que responden al poder concentrado y a la oligarquía en nuestro país. Y bajo la coordinación represiva del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, se llevó adelante a partir de este 24 de marzo de 1976 el genocidio en nuestro país, donde se p e r s i g ó Tuvimos un inconveniente con el contacto con Paraná. En un ratito vamos a, a retomarlo. Pasamos por un montón de lugares y nos quedan todavía varios por compartir con ustedes en todo el país. Estamos en un programa especial de FARCO, el foro argentino de radios comunitarias a 41 años del último golpe de Estado. Este programa está saliendo en todo el país y también en toda América Latina a través de nuestra red latinoamericana ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. A escuchar lo que pasaba hoy en la Plaza de Mayo, el documento leído por las madres y otros representantes de organizaciones de derechos humanos, hablando del de e mismo plan económico hoy que en la dictadura, el mismo plan económico. Cuando la violencia, el hambre y la i r r u s i ó n son organizados desde el Estado. De manera sistemática no hay errores, lo que hay es un gobierno que avasalla los derechos del pueblo. A 41 años del golpe cívico de Ixar, denunciamos el mismo plan económico y sostenemos la misma lucha. Por eso exigimos. ¡Basta de miseria planificada! Ante un gobierno que vulnera los derechos del pueblo, seguimos respondiendo con lucha, compromiso y solidaridad. Vamos a seguir en las calles, las plazas, las luchas, vamos a ir gritando presentes. Los 30.000, porque detrás del negacionismo está el intento del olvido y detrás del intento de olvido está la intención de desmovilizarnos, de volver a foca cero las luchas. No nos han vencido, estamos acá en unidad. Del pueblo con las banderas de los 30.000 en alto. Y de la Plaza de Mayo, la voz de Tati Almeida hoy en el escenario de la primera de las movilizaciones. A c u años r e n un t a a y del último golpe de Estado, vamos al portal de la Patagonia, a Vietma, la capital de Río Negro. Está nuestra compañera Florencia Berreauté de Radio Encuentro de Vietma. Hola Flor, ¿cómo estás? Flor, ¿nos escuchás? Flor, ¿nos escuchás? Hola, t e t e ¿qué tal? No los escuchaba. Buenas tardes para todos, buenas tardes para todas.、Eh, bueno, les cuento: estamos acá en la Plaza San Martín de nuestra ciudad de v i e r m a capital de Rionero, en la Patagonia. Que, aunque muchos piensen que acá hace frío,、eh, el día de hoy ha sido la excepción porque tenemos una jornada muy calurosa. A poquito está cayendo l el sol, pero el calor todavía se siente.、Eh, una plaza San Martín colmada por niños, por adolescentes, por jóvenes, por adultos que están、eh, haciendo memoria, que estamos haciendo memoria, mejor dicho,、eh, recordándonos, conmemorando un nuevo aniversario del último golpe cívico, militar y eclesiástico que s u c e i ó n u e s t r o país en el año 56.、Eh, y bueno, acá encontrándonos. Abrazándonos para、eh, seguir haciendo memoria en una época en d o n d e、eh, pareciera que los derechos humanos están siendo abasatados, están siendo c o n r o b o a d o s por、eh, las medidas que toma nuestro actual gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, pero ante tanto abasatamiento estamos acá de pie.、Eh, Como decía, los niños, los jóvenes, los adultos, que día a día ¿no? salimos a las calles, salimos a las plazas. Para que no permitirnos que、eh, sigan violando los derechos humanos、eh, y un montón de otras cuestiones más. Les cuento que acá en la Plaza San Martín, bueno, muchas agrupaciones、eh, políticas, está b、bueno, u el n o e peronismo militante, la juventud radical, también la 9D, está Quebracho, está el vacío socialista, está p a r t i d o Grande, también, bueno, militantes de, de derechos humanos. Y por supuesto, los militantes estudiantiles. Que, eh, tienen un gran protagonismo ¿no? en lo que tuvo que ver、eh, toda la Semana de la Memoria que se vino desarrollando acá en Miesma. Por eso queremos contar con uno de ellos, con u n estudiante, ¿no? que ya sabemos ¿no? lo que pasó con los estudiantes en aquella época. Alrededor de un tercio de los desaparecidos son estudiantes. Y bueno, hoy en el año 2017, 41 años después, los estudiantes reivindican ¿no? todo aquello por lo que e a t á n Los jóvenes de aquella época. Estamos con Felipe, él es de La Fuente Alba, una organización estudiantil de la Universidad del Comagüe, acá de Vierno. Bueno, queremos saber n o、eh, por qué está acá, p o r qué?, é de qué manera los estudiantes defienden n o los derechos humanos por los que lucharon n o aquellos jóvenes y también los de ahora. q u é tal, Felipe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, estamos con los chicos de la agrupación y de la universidad participando o sea,、eh, durante todo el año, todos los años, viviendo la universidad y conmemorando a los compañeros que iban a actualizar. Seguimos denunciando las j u s t i i c a c u o n e s que viven en los g o b i e r n a s e las familias, los amigos, e l o s herederas de los que no venían a la dictadura. También, como decía Don Sergio, de la desaparecida parte de m i g u e s Y bueno, a pesar de que no hay u n e l e c c n muy e s p c i a l el primer o s a p a r e c i d o no lo sea. Ojos, la la música, ir, de todos los e e a educación pública como lugar creíble, lo que es el objetivo de la o d u c a c i e n por d e i el capital, que viene a u s a d o el n sentido de d e n s a m p a n todo en el e sentido el popular y ¿no? claro, pues, e、todo、ah, el n mundo, s a t r i m o n i o popular. s a estamos, que comenzando o la discusión, Bueno, gracias. Bueno, ahí c o n v e n z a m o s con uno de los estudiantes que está presente n o acá en la Plaza San Martín. Familias enteras están bueno, disfrutando de las distintas actividades que se van a desarrollar acá en la Plaza. Decimos, disfrutamos. Porque nosotros e i m i c a m o s la lucha n o de los desaparecidos、eh, y los recordamos con alegría, n o、eh, a pesar de tanto lío y de tanta tristeza, dando vuelta. Bueno, estamos acá.、Eh... Con música, con combos, como se pueden escuchar de fondo, y muchos juegos, sobre todo para los más chiquitos. Vamos a ver si podemos conversar con los vecinos acá que, que están en la Plaza San Martín para que nos cuenten bueno,、eh, qué sienten ¿no? al estar en una plaza que está colmada tanto de niños, como de jóvenes, como de adultos. 41 años después del último golpe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos saliendo para el noticiero f a r c o、eh, desde Rosario. ¿Cómo le va? Muy bien. m i r a es volver a recordar, a pasar por el corazón este, los momentos vividos en la década del 70. Eh, los compañeros que han estado hablando, han estado hablando de Vita Constitución, han estado hablando de la represión previa al golpe militar, han estado hablando de la AAA,、eh, esa organización parapolicial que de alguna manera fue, fue una anticipadora de lo que iba a suceder después. Y volver a recordar todas estas cosas y compartirlas con los chicos más jóvenes es muy importante porque si nos olvidamos de eso t lo vamos a volver a repetir. Entonces、eh, es muy、eh, alentador, da mucha fuerza estar en este momento en esta p l a z a de t i e r t a Muchas gracias. Bueno, conversamos con otro vecino que se acercó acá a la Plaza San Martín.、Eh, Les puedo decir que acá en Viezma son pocas las veces que、eh, las movilizaciones juntan muchos vecinos y vecinas. En el caso de esta,、eh, de esta conmemoración, ¿no? de esta fecha tan triste、eh, que vivimos en nuestro país,、eh, es uno de los momentos en que los vecinos y las vecinas de Viezma deciden salir a la casa. Deciden copar la plaza San Martín en este caso para hacer memoria、eh, y no deja de ser、eh, un hecho、eh, que c o n m o c i o n acá la ciudad porque en, en muchas cuestiones somos bastante quedados y muchas veces、eh, pensamos que aquí en Vierna、eh, no pasó nada o que Vierna fue ajeno. La comarca Vierna Patagones, acá tenemos enfrente,、eh, pasando saltando el charco, como decimos. Tenemos、eh, una ciudad que pertenece a la provincia de Buenos Aires y muchas veces creemos que acá no pasó nada. Y no fue así. Acá、eh, hubo estudiantes que fueron secuestrados, que fueron detenidos, que fueron torturados y también tenemos nuestros desaparecidos y también la dictadura dejó sus、eh, marcas. Así que en, a lo largo de toda esta semana de la memoria, acá en Viedma, se trató de visibilizar eso, ¿no? Que No fue ajena a la dictadura cívico-militar,、eh, y es por eso también es que mucha gente se ha acercado a participar para aprender, para conocer, para compartir, para saber. Y bueno, nos parece que eh, eso eh, es un crecimiento como comunidad,、eh, tanto acá en Viena r como en Patagones. Listo, Flor, gracias,、eh, un abrazo grande. Hasta luego, Pepe. Flor b e r r e a u t e nuestra compañera de Radio Encuentro de Vietnam. Nos quedan poquitos minutos y tenemos dos contactos por delante. Metemos pata, como se dice en el barrio. Está Lautaro Capese, ahora sí, Lautarito, en Pocahullo de San Martín de los Andes. Hola. ¿Cómo va Pepe? ¿Cómo va la audiencia? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a aquellos que están en línea escuchándonos en todo el país. Estamos acá, como te decía, hoy temprano participando de las actividades desde las 2 de la tarde en San Martín de los Andes, actividades que se hicieron desde la Rotonda, donde se encuentra el mural, por la memoria、eh, recordando la última dictadura cívico-militar. Se marchó por la Bajada de los Andes, se marchó por el centro de San Martín de los Andes, se pasó por la Comisaría, donde... En el día de hoy las policías de la provincia tienen exactamente las mismas prácticas que el、eh, gobierno anterior y el gobierno de la dictadura y los gobiernos que nunca lograron modificar las fuerzas represivas. Luego de ahí se fue a gendarmería, gendarmería que fue el lugar donde se usó de centro de detención en San Martín de los Andes. No sé c ó m o si campo clandestino de detención, torturas y demás. pero sí donde te daban unos escarmientos y te tenían preso un par de días como para que corrijas tus ideas. Después de ahí se fue al registro civil donde en estos días hubo un percance con un cerámico que hizo la f a s i s p a t la fábrica Sin Patrones. Eh, donde recordaba al único desaparecido de San Martín de los Andes, reconocido por todos nosotros, Rodolfo Pito Teberna, y de ahí se fue a La Marcha, donde、eh, el acto central lo cerró la Comisión por la Memoria con un documento. Si te parece, escuchamos el final del documento, interesante de reflexionar sobre lo que estuvo pasando en San Martín de los Andes y en la última dictadura militar. ...de la defensa explícita de políticas y totales, ...de explícita ecológicas sociales... rentas represivas desde este la políticas momento... y y Luego del camino recorrido por los organismos de derechos humanos, por las madres y abuelas, hoy vemos c o m o día a día se busca desprestigiar, generando un discurso y una acción que busca correr los ejes y las banderas de quienes en los 70 se organizaban y luchaban por un mundo nuevo, de las madres y abuelas que día a día hicieron colectivo una lucha de memoria, de verdad y de justicia. Ejemplo de esto es la apuesta a dudas de si fueron o no 30.000, la colocación de carteles sobre los pañuelos de Plaza de Mayo, el intento de cambiar la fecha del feriado buscando detener nuestra marcha, la reivindicación a las Fuerzas Armadas. Pero no s a c e falta ir más tan lejos. Más p o r acá tenemos un gobierno provincial y local que está en sintonía con las mismas prácticas. No olvidamos que no hace muchos años el mismo partido borró los pañuelos de las madres en la Plaza San Martín, borró el mural de Carlos Fuentealba y el descuido al de drede de la Plaza Fito Teberna, el cual pusieron en disputa todos estos años queriendo silenciar nuestras pequeñas grandes luchas. A todo esto decimos que son 30.000. Les decimos que las madres y abuelas no están solas. t i e n e n a todo este pueblo que llena las plazas del país para abrazarlas y levantar las mismas banderas. Cuando decimos que la memoria está en la calle es porque seguimos de pie, levantando las mismas banderas, luchando contra el retroceso y cambiando lo que deba ser cambiado. Queremos prisión perpetua, común y efectiva para los genocidas y sus cómplices. No queremos que sigan pasando los años sin que todos estén en las cárceles. Justicia por Carlos Fuente Alba, Luciano Ruga, Silvia Rogetti, Mariano Ferreira, Darío Santillán y m a r i m i l i a n o c o s t e l l i Aparección de Jorge y Julio López. Libertad a los presos políticos, libertad a Milagro Sala y al resto de los compañeros y compañeras detenidos y detenidas anticonstitucionalmente desde hace 433 días. Hoy más que nunca decimos, son 30.000 y lo reivindicamos c a d a d í a Y para trasteado, para t r a s e a n d o a Rodolfo Walsh en su carta a la primera junta militar, de la que hoy se cumple 40 años, Lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Así terminaba el documento que elaboró la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes y así daba el paso a que comiencen distintas actividades culturales en la Plaza Rodolfo Fito Teberna. Eh, actividades que tienen que ver con lo cultural, con la Escuela Orquesta de los Andes, y también se le dio palabra a las distintas organizaciones, la voz a distintas organizaciones de San Martín de los Andes. Eso es lo que pasó aquí en San Martín de los Andes y todavía se sigue desarrollando. Un abrazo grande y fuerte, compañeros. Gracias, Lautaro. Lautaro Capese, desde la FM Pocahullo de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Estamos recontrapasados, pero el último contacto que queríamos tener es justamente con la ciudad de Rosario, la sede de nuestro centro de producción. El destino era el Monumento Nacional a la Bandera, como cada año. Está nuestro compañero Fabián Romero de la Radio Aire Libre. Hola, Fabián. Hola, ¿qué tal cómo están, compañeros? Bienvenidos a la ciudad de Rosario, cuna de luchadores, cuna de grandes luchas como la del Rosariazo, cuna de compañeros como el Cocho Leprati, c o m o el compañero Che Guevara. Bueno, acá estamos justamente en Calle Córdoba, y Buenos Aires, donde la movilización que. Está arribando al monumento de la ciudad de La Bandera, no terminó de salir todavía desde la plaza San Martín. Estamos diciendo que hay aproximadamente unas 30.000 personas movilizadas en la ciudad de Rosario, pretendiendo y encontrándose justamente para poder pensar en esto que tiene que ver con la memoria, esto que tiene que ver con que no vuelva nunca más, nunca más, nunca más una dictadura militar en la República Argentina. Lo que queremos decir también es que nosotros venimos transmitiendo con aire libre y ese. Y FM Poriazú haciendo una transmisión realmente fantástica desde, en el Monumento Nacional de la Bandera desde las 5 de la tarde y que <ríe> va a seguir siendo transmitida hasta el final de esta movilización. ¿Cuál es el motivo por el cual llegó en este momento usted hoy acá a la plaza? ¿Por qué está en esta marcha? Porque no nos tenemos que olvidar de memoria y justicia. A ver, ¿y por qué hoy? O sea, porque bueno, esto sucedía hace tanto tiempo, ¿por qué hoy? Porque no nos tenemos que olvidar, tenemos que tener、más. memoria y el nunca más. 30.000 desaparecidos. Te agradezco mucho. A ver, lo cierto, f r u t lo cierto de lo que sucede es que la mayor parte de la gente que se moviliza tiene no tiene, tiene menos de 37 años. Vamos a ver si encuentro a alguien que tenga menos de esa edad y que me cuente por qué está acá. Cuéntame, ¿por qué llegaste acá? ¿Por qué llegaste a la movilización? no me van a venir, yo l que s movilizaba y n Acá, ¿Cuántos sí, años tenés? 23. 23. ¿De la dictadura nada? ¿Eh? ¿De la dictadura nada?、No. nada. ¿Qué, ¿Cómo Nada. a fue? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por qué estás acá? Porque quería estar acá, pero me fueron comunicados. ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Qué O sea, a te provoca?、Eh. Pero, ande, por las、mmm, reivindicaciones, porque bueno, si bien tiene 23 años y no vivió. Tiene los padres, tiene un grupo atrás. Vos es la, la mamá. Entonces,、eh, permanentemente estamos en la lucha de los derechos humanos, de la injusticia, por, por lo que significó el genocidio, y porque cada vez nos sentimos que nos atropellan un poquito más.、Y、desde el año pasado, que nos vienen este, como queriendo vaciar, vaciar de memoria, vaciar de todo lo que se ha podido lograr. Y bueno, y también este, nos pareció lindo volver a estar una vez más acompañando un reclamo justo y donde hubo tanta sangre para que nosotros podamos llegar a esta fecha. Que no se olvide, y... lo importante es que no se olvide, eso. Es más importante que no se olvide y r e c o r d a r s i e m p r e para que no vuelva a serlo nunca más. ¿Cómo, ¿Cómo es tu nombre? Julián. Julián, gracias Julián, ¿Cómo, ¿cómo es tu nombre? Graciela. Julián y Graciela, entonces nos contaban parte de la perspectiva de cómo se ve esto desde el llano, de cómo se ve desde, desde llegar a caminar acá por esta esquina. Esta esquina que, como decíamos, b、bueno, u es n o e una gran esquina de lucha en una gran ciudad de lucha como es la ciudad de Rosario. Eh, Pepe, eh, realmente llenos de alegría de ver esta movilización, de ver la cantidad de organizaciones sociales y políticas que han llegado hasta acá.、Eh, plenos, porque sabemos que、eh, esto en realidad va increciendo y que es un punto de no retorno. Y esto también nos da alegría. El cartel más grande de la movilización dice 30.000, no es un número casual. Sino que es una profunda discusión política que está dando el pueblo de la nación argentina al gobierno que hoy está poniendo en duda ese número. Desde la ciudad de Rosario, un abrazo gigante para todo el país. El Negro Romero transmite junto a Aire Libre y Radio Poriakú. Grande Fabián, gracias Che, un abrazo. Ahí p a s a b a nuestro compañero Fabián Romero de la radio comunitaria Aire Libre, poniéndole el cierre a esta transmisión, este programa especial que hicimos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Contactos con todo el país, con las voces de los argentinos y argentinas de todas las edades que salieron a la calle una vez más a decir nunca más. Esta vez a 41 años del comienzo del último golpe de Estado. Cristian Torres estuvo en los controles y llevando a todo el país desde sus manos este programa especial y también llevándolo a toda América Latina porque, como les decíamos. También llegamos a la Patria Grande a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes que nos escuchan en Argentina y en América Latina y nos encontramos en cualquier momento. ¡Chao! u f a r c foro argentino de radios comunitarias. de